Um, bueno, buenas, buenas tardes a todas y a todos uh, En primer lugar voy a presentarme a mí mismo uh, Yo soy Pere Manel Mulet Soy portavoz de Amnistía Internacional aquí en Mallorca y, sí Y quisiera agradecer primero todos a todos a la organización A la Coordinadora Libertaria Mallorca Que me haya permitido presentar el, el, bueno, el, al compañero Y al libro que presenta hoy Eh, que trata básicamente del último episodio de una larga carrera de obstáculos que tienen que afrontar eh, las personas que eh, huyen desde diferentes países debido a los conflictos eh, que tienen lugar en ellos eh, hasta finalmente ser devueltos eh, a su país o a un tercer país en el que pueden eh, sufrir violaciones de derechos humanos. Bueno, el, el planteamiento, a eh, la situación eh, internacional en este momento, especialmente en África, pero no solo en África, sigue siendo la de un eh, panorama de muchos conflictos bélicos y también una situación de crisis económica muy grave que eh, está eh, empujando a la población a desplazarse a otros lugares. En el caso de Siria, estamos hablando de que se estima que en estos momentos hay 3 millones de exiliados, casi 5 millones de desplazados internos, y aproximadamente un 90 y pico por ciento de sus refugiados se encuentran en los países límites de, de Siria, especialmente Turquía, Jordania y Líbano. Estos países tienen que a, asumir la atención a esa población ...a sanitario, de mantenimiento, de alimentación... Y lo, ...y lo tienen que hacer en el solitario. Eh, una vez eh, esas personas consiguen salir de su país... ...se encuentran entonces con ese panorama de grandes dificultades... ...en los países límites que pueden impulsarlos hacia Europa. Sería el mismo caso de otros graves conflictos como Sudán del Sur como la República Centroficana, como la República Democrática del Congo, eh, como el caso de Libia o eh, el caso también de Palestina, ¿no? y de los territorios palestinos ocupados. Por tanto, eh, estas personas tienen que cruzar eh, por transitar por, por diversos países eh, desamparados, tienen que intentar saltar esa valla o cruzar el mar Mediterráneo, con el riesgo de morir o de, o de sufrir grandes penalidades y cuando cruzan esas esas vallas tienen eh, muchas posibilidades de ser devueltos eh, rápidamente a su lugar de origen o a terceros países en, las, en los que, como ya decía, pueden sufrir graves violaciones de derechos humanos. ¿no? Eh, por tanto, el panorama realmente eh, a nivel humanitario es estamos hablando de que posiblemente eh, eh, el, el convenio, los convenios o las normas internacionales que regulan la protección a, a las personas que huyen de su país eh, son de las más antiguas, el convenio de Ginebra es del año 54, ¿eh? o sea, estamos hablando de, de, de, de, de un marco legal bastante antiguo y consolidado. Sin embargo, los estados uh, europeos y también los, los occidentales, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, uh, están incumpliendo sistemáticamente una obligación internacional que tienen de protección hacia estas personas. No están interviniendo de manera uh, responsable en estos conflictos, como antes me había referido al caso de Siria. No ayudan a los países límites que, como decía, tienen que acoger a estas personas impiden el paso hacia sus fronteras restringen de manera muy muy grande el, el número de solicitudes de asilo concedidas, si recordáis la cifra de pr prácticamente 3 millones de refugiados uh, uh, de exiliados sirios, Europa ha, ha, ha aprobado uh, acoger a 15.000 en el caso español hemos aprobado uh, acordado a, o bueno o se ha acordado por parte del ministerio del interior y exteriores a acoger a 100 personas con lo cual eh, bueno eso da, da muestra de, del grado de no ya de solidaridad sino simplemente respeto del derecho internacional que tiene el estado español en esta materia pero además eh, los estados incumplen esos instrumentos eh, del derecho internacional como es, por ejemplo, no, la no devolución colectiva, la no devolución masiva, el hecho de que no se haga un tratamiento individualizado de cada uno de los casos de esas personas que, que son expulsadas, que no se estudia adecuadamente y de manera eh, legalmente, como, como toca, las peticiones de refugio, de asilo político, eh, la falta del respeto a sus derechos en los CIEs, en los centros de internamiento de, de extranjeros, y después la devolución a, a, a lo que se dice el, el, la violación del non-revolumen, que es, es un principio que impide la devolución a, a países donde puedan sufrir violaciones de derechos humanos. ¿no? En el caso español y en el de otros países, um, hay convenios con, con, con dichos países para que ese trámite sea mucho más rápido, pero uh, como ya decía, incumple ese, esas, esas obligaciones. Gracias. Uh, Y ya para terminar sí que quería comentar el hecho de que eh, a nivel humanitario eh, Europa una vez más no está, no está cumpliendo y está dejando eh, a merced de la, de las, del tiempo, de la, del mar a muchas personas que eh, cada año o cada, cada año cruzan las costas hacia Europa y no tienen ni siquiera eh, un adecuado eh, eh, digamos tratamiento a nivel de salvamento marítimo, ¿eh? Hemos visto en España el tema de las de las eh, concertinas, de las diferentes vallas, pero en el mar también la gente muere y el mes que viene finaliza la misión o el, el, la operación Mare Nostrum por parte de la República Italiana que ha rescatado en el último año más de 100.000 personas a raíz o después del de la eh, desgraciada el desgraciado hundimiento de tres pateras cerca de la que supuso la muerte de 500 personas hará un, un año aproximadamente y Europa no ha tomado en absoluto ninguna medida con lo cual este mes de noviembre eh, en principio va a finalizar esa operación y eh, teniendo en cuenta que el flujo de, de inmigrantes y de refugiados precisamente procedentes de Libia, donde la situación no es eh, una situación estable, eh, puede conllevar eh, la muerte de muchísimas personas. Bueno, eh, ese es el panorama y paso eh, a presentar a, al compañero, a Eduardo Romero, que es miembro de, de la asociación Cambalache y de su grupo de inmigración es autor de, de varios libros eh, ha participado eh, eh, con, con, especialmente en temas sobre, sobre, sobre inmigración eh, y nos va a presentar hoy el, el libro Paremos los vuelos las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Europa que es un, un libro promovido por la campaña estatal por el cierre de los pies de la que él es miembro ¿Mm? y bueno eh, le cedo la palabra y luego si queréis podemos abrir un, un turno de, de bueno, de palabras, de cuestiones de lo que os consideréis adecuado ¿Mm? muchas gracias creo que hay que acercarse un poco, ¿no? sí ¿está ahí? ahí bueno, pues eh Gracias por, por venir a este espacio de, de debate y gracias también a, a, la, a la FIRA por, por la invitación y también por el cuidado que habéis puesto en todos los detalles para que la gente que venimos de fuera estemos a gusto. Eh, es mi primera vez por aquí y la verdad es que ha sido un fin de semana muy chulo y os lo, os lo agradezco. Eh, voy a Me gustaría poder hablar un poco de Cambalache, el colectivo del que formo parte, pero va a tener que ser muy breve porque empiezo reconociendo que voy a hacer un poco de trampa y no voy a presentar en exclusiva el libro de los vuelos de deportación, sino que después de hablarlo con, con las compañeras de la fila eh, me decían que no hay muchos actos relacionados con la política migratoria que se hagan aquí en Mallorca y entonces he decidido eh, tratar de hacer una mirada más generada a la política migratoria para llegar al final a la cuestión de los vuelos de deportación, eso me obliga a hacer una intervención que no va a ser corta eh, y por eso voy a pasar muy rápido por Cambalache para poder eh, para poder llevarla a cabo. ¿no? Pero sí que quería decir que somos un colectivo, eh, como sabéis, de Asturias, eh, concretamente tenemos un local social en la ciudad de Oviedo desde hace 11 años y quizás una de las características de, de nuestro colectivo es la voluntad de generar espacios de formación política propios y autogestionados y la voluntad también de, de construir un pensamiento crítico ...que no tiene que ser el monopolio obviamente de la academia... ...de las universidades y demás... ...sino que también es eh, fundamental construirlo desde las propias luchas... ...y de los, desde los propios movimientos sociales... ...eso implica generar espacios de, de debate... ...y de construcción de pensamiento... ...pero también eh, significa construir eh, herramientas... ...para poder difundirlo ¿no?... ...y por eso nació la editorial un poco sin querer... Eh, ...más o menos tiene la misma edad que el colectivo... ...11 años pero al principio simplemente estábamos editando materiales puntuales sin, sin hacernos a la idea de que teníamos una editorial. Eh, publicábamos textos relacionados con determinadas luchas en las que estábamos en ese momento y con el paso del tiempo caímos un poco en la cuenta de que, de que ya teníamos una editorial y empezamos a eh, sistematizar un poco más el trabajo que tiene que ver con, con la edición y la distribución de los libros fundamentalmente los textos que editamos son de las tres principales líneas de trabajo que se han desarrollado así históricamente en el colectivo que una es la, la perspectiva feminista no como un rincón del colectivo sino como con la voluntad de que permee toda la actividad política que llevamos a cabo y fundamentalmente en, en cuanto a publicaciones eso se plasma en una publicación periódica feminista que se llama La Madeja eh, luego hay otra línea de trabajo bastante central que es la, la agroecología también vinculada a un grupo de consumo que lleva un montón de tiempo funcionando en cambalache y que nos ha hecho sacar diferentes textos relacionados con las luchas por defensa del territorio concretamente hace poquito hemos estamos inmersos en una lucha contra una mina de oro que quieren hacer en el occidente asturiano en la zona de Salave, cerca de la frontera con Galicia y, y hemos editado un libro y un, y un docu eh, sobre que se llama el oro de Salave precisamente para alimentar esta esta lucha en esta zona de Asturias y la tercera pata de la editorial y también de la actividad política del colectivo es la cuestión migratoria es un poco paradójico porque Asturias es un territorio con muy poca inmigración pero lo que hemos detectado en estos años es que se producía esta paradoja de que haya poca población migrante pero mucho hostigamiento policial contra la poca población migrante que, que había, no eso provocó que ya hace años que se generaron redes de apoyo mutuo y de denuncia de las políticas represivas del Estado español y concretamente en cómo se aplicaban en Asturias y eso ha hecho también que en la editorial desde el año 2006 hemos editado diferentes textos analizando la política migratoria española dicho esto paso a a intentar a hacer esta, esta, esta introducción a la, a la cuestión de la política migratoria en el Estado español y empiezo con una vamos a decir anécdota que sí que hay rescato precisamente de la campaña contra Aero Europa y contra los vuelos de deportación hace unos meses pudimos hablar con un piloto de Aero Europa que se prestó a filtrarnos algunas informaciones sobre los vuelos de deportación y nos contaba cómo había hecho un vuelo de deportación a Lagos, a Nigeria y en ese vuelo el inspector de policía que dirigía el, el numeroso operativo policial llevaba una maleta llena de dinero eh, adosada a su muñeca con unas esposas metálicas y utilizando la confianza y camaradería entre eh, tripulación del vuelo y policía le reconocía al piloto que esa maleta, ese maletín estaba lleno de dinero y que era el, el, la mercancía eh, monetaria que iba a ser negociada con las autoridades nigerianas a cambio de la mercancía humana ...que iba en el avión de, de deportación. En, esto, es, esto es como... ...un ejemplo bastante... ...evidente del, de, de que... ...frente al discurso de las mafias que tiene el Estado... Y, los, ...y la Unión Europea... ...las verdaderas grandes mafias de la frontera sur... ...son los Estados que gestionan las políticas migratorias... ...y de hecho nos contaba que... ...la negociación de la policía con las autoridades nigerianas... ...se prolongaba más o menos tiempo... ...dependiendo de si la carga humana que llevaban en el avión era efectivamente población nigeriana... ...o si también y querían colarles a migrantes de otras nacionalidades deportados al aeropuerto de Lagos. Bien, eh, este sería, digamos, el, poner el foco en el dispositivo este de los vuelos de deportación... ...pero ahora voy a hacer un, lar, un largo paréntesis para tratar de pensar en su conjunto la política migratoria... ...y volver a esta anécdota de, del maletín o de los vuelos de deportación... Justo en el final de la, de la intervención Porque podríamos pensar la política migratoria en dos partes una, una serie de una mosca por aquí rato. <risa> eh, podríamos pensar eh, la política migratoria en, en dos partes una que podríamos denominar la política exterior del estado español es decir la política de vamos a decir, en la frontera exterior y en lo que tiene que ver con la externalización de fronteras es decir, con llevar la frontera más allá del territorio español y europeo eh, obteniendo eh, aliados entre los países, por ejemplo, norteafricanos que se convierten en gendarmes de Europa eh, a través de acuerdos explícitos o implícitos para gestionar las, las fronteras y entonces esta política exterior creo que se puede... Mm, ...representar por una frase... ...de uno de los ministros de, del interior... ...pues... ...más miserables de la, de la época... ...que fue Alfredo Pérez Rubalcaba... ...que decía... Eh, ...algo así como... Eh, ...casi nadie casi nadie entra ya en España... ...sin que le veamos... ...esa frase que representa ese panóptico... Eh, ...desde el cual... La, ...el Ministerio del Interior... ...observa a cualquiera persona... ...que trata de cruzar la frontera exterior... Mm, digamos que era la justificación para toda una serie de dispositivos militarizados y de alta tecnología para controlar las fronteras y fundamentalmente esta frontera sur esta frontera sur que como sabéis pues está llena de estos instrumentos de la violencia explícita que han provocado pues decenas de miles de muertos en los últimos años sea ahogados o sea pues baleados por la policía marroquí o por la policía española o sea, abandonados en el desierto sin agua y sin comida por estas por las policías norteafricanas financiadas por los Estados europeos. De todas maneras, algo que, que creo que es preocupante a nivel social y también para preguntarnos a nosotras mismas eh, es que muchas veces se alude a la manipulación de los medios de comunicación, a la manipulación del Ministerio del Interior para explicar la inacción de las sociedades europeas ante la riada de muertos europeos en la frontera sur y sin embargo en un texto reciente relacionado precisamente con lo que pasó en Ceuta con los 15 asesinatos de migrantes por parte de, la, de las fuerzas represivas españolas yo planteaba que quizás deberíamos plantearnos que la manipulación no es la única explicación de, de la falta de intervención sobre lo que sucede en la frontera sur todos y todas sabemos que eh, hay decenas de miles de cadáveres en la frontera desde hace años ¿no? no es eh, digamos la manipulación del Ministerio del Interior el ocultamiento lo único que explica la falta de intervención y ahí hacía referencia pues, a autores como eh, Hunter Anders, como Pasolini como el propio Santiago Albarrico recientemente no que hablan de este modelo también de, de, de como en los últimos medio siglo sobre todo se ha ido mm, tomando hegemonía un modelo de, de, de percepción de la realidad en eh, atravesado por miles y miles de imágenes televisivas que todas tenemos en nuestras retinas de pateras eh, hundiéndose en la, en la frontera pero que el, eh, el máximo sentimentalismo provoca también a la vez la máxima indiferencia eh, y que ese modelo que Hunter Andrés ya apuntaba en los años 50 sobre la radio y la televisión cuando no se imaginaba el desarrollo de los medios de comunicación y de las nuevas te tecnologías a nivel actual pues hablaba de esa, de esa eh, mirada con dientes que teníamos para tragarnos las eh, imágenes televisivas o de, hablaba de cómo nos tragábamos los acontecimientos como aceitunas deshuesadas que pasaban por nosotras ¿no? los seres humanos antes recorrían el mundo y ahora es, ahora es el mundo el que nos recorre algo así decía ¿no? de todas maneras con esto no quiero decir que no sea cierta la afirmación de que la manipulación respecto a lo que sucede en la frontera sur es bestial y lo es en primer lugar porque es falso ...que haya una avalancha o una invasión de migrantes por ese, por ese lugar... ...la mayor parte de los movimientos migratorios hacia el Estado español... ...lo han sido por otras fronteras que no son la frontera sur... ...las cifras incluso ahora cuando nos presentan... ...las eh, supuestas avalanchas en Ceuta y Melilla... ...son realmente residuales... ...las personas que entran por, por esos territorios... ...y recuerdo que, que en el año 2006... ...en el auge de este discurso de la invasión... ...pues la vicepresidenta del gobierno en aquel momento... Eh, presentó un plan que se llamaba el plan África y que cuando escuchábamos a María Teresa Fernández de la Vega en rueda de prensa casi queríamos ponernos a su lado y aplaudirla porque nos hablaba de generar las condiciones de vida en los lugares de origen para que no fuese necesario migrar por la fuerza ¿no? y, y esto que se eh, aprobó en medio de la llamada crisis de los cayucos en realidad escondía grandes mentiras como por ejemplo que eh, el hecho de que hubiesen llegado 31 mil inmigrantes a Canarias que fue la cifra más elevada de toda la, la historia obviamente inmigrantes clandestinos estoy hablando eh, pues se presentaba como un grave problema demográfico y por la tele nos podíamos imaginar a las islas completamente eh, sumidas en un problema demográfico en el que ya no entra, cabía nadie más ¿no? y sin embargo, y esto lo sabéis bien aquí eh, en ese mismo año hubo 9 millones y medio de visitas turísticas a Canarias y el gobierno canario quería que el año siguiente tuviese 10 millones y 11 supongo que en la misma lógica que conocéis y sufrís en este territorio 30.000 inmigrantes eran un grave problema demográfico 10 millones de turistas eran todavía demasiado, demasiado pocos pero eso permitió la aprobación de este plan África con toda una retórica humanitaria pero que en el fondo escondía las diferentes cuestiones por un, por un lado efectivamente el control de fronteras y la externalización, pero por otro lado la defensa de los intereses neocoloniales del eh, Estado español en algunos territorios del continente africano es decir, utilizar la excusa de la lucha contra la inmigración ilegal para eh, llegar a acuerdos eh, políticos, diplomáticos, militares económicos con determinados países de África, por ejemplo, para garantizar nuestra seguridad energética con eh, nuestra presencia eh, para eh, digamos que recoger el, el petróleo y el gas fundamentalmente de territorios como el Golfo de Guinea eh, o también por todos los intereses pesqueros del Estado español que recorren toda la costa africana y que hacen por ejemplo que muchos de los manteros que hoy estén, están aquí vendiendo sus discos y siendo perseguidos y criminalizados por la calle pues hayan venido en, en el mismo cayuco que utilizaban antes para pescar antes que los grandes barcos europeos y especialmente españoles se hayan puesto frente a sus costas a desarrollar pues métodos pesqueros altamente eh, lesivos contra eh, pues las especies que pescaban de forma artesanal las comunidades senegalesas eh, y mauritanas, entre otras. ¿no? El caso de Somalia sería el caso extremo ¿no? de cómo se envía a los militares de la Unión Europea a garantizar el expolio pesquero y también para garantizar que es el, el territorio somalí y las costas somalíes sean un sumidero de residuos tóxicos de las multinacionales a nivel mundial. Tuve oportunidad en una ocasión de hablar con un mercenario de los que va en los barcos españoles a garantizar que el atún eh, viene para Europa y nos contaba efectivamente la, la intervención de los mercenarios como verdaderos asesinos contra los llamados piratas somalíes otro elemento aparte, aparte de, este, de esta voluntad de mezclar migraciones con intereses neocoloniales es el de eh, hacer verdaderos negocios eh, la, la frontera es también un negocio y las empresas que se dedican eh, a, como por ejemplo Indra a, a las tecnologías de control fronterizo pues sacan suculentos beneficios en esto no voy a extender mucho porque Agri Europa va a ser nuestro ejemplo para hoy y sí que también querría señalar, antes de pasar a analizar lo que es la política migratoria interna eh, como también en relación con los pueblos concretamente a, africanos y no solo desde las instituciones políticas y, a, y hablo de, de, ya de, de aquí de aquí dentro, digamos se ha atendido también a la, a la exotización de los pueblos africanos a la exotización de las migraciones en la medida en que, no sé aquí pero en, por lo menos en Asturias y en muchos lugares del territorio español casi cualquiera... Mmm, Cualquier institución local o regional que se apreciara tenía que organizar unas jornadas interculturales en las que, por supuesto, iba a haber bailes del mundo y, y iba a haber también comidas eh, muy exóticas y iba a haber un concierto de Yembes. Eh, y no pretendo ridiculizar cada uno de estos elementos que estoy enumerando, sino también sino llamar la atención sobre el hecho de que, como decía eh, Fran Fanon, hablando de la del colonialismo en Argelia, eh, en plena época de lucha eh, armada anticolonial, pues decía que que los países colonizadores no destruían las culturas colonizadas, sino que las convertían en una suma de anécdotas, que las, las cosificaban. ¿no? La, la, la cultura superior es la cultura que tiene dinamismo y tiene una estructura. Las culturas subalternas son esas sumas de anécdotas que aparecen en las jornadas interculturales de la mayor parte de las instituciones que organizan en todo el territorio del Estado. Y frente a eso es necesario recuperar la historia colonial, de las luchas también en los lugares de origen de la gente migrante, encontrarnos también eh, y hemos tenido muy buenas experiencias en, en, en investigando, por ejemplo en la historia de, de, de las comunidades senegales, senegalesas en resistencia contra el colonialismo y como eso nos ha permitido también tender puentes para hablar aquí y ahora con la comunidad senegalesa desde esa perspectiva y no solamente desde o no exactamente al contrario del contrato de integración de Rajoy que exige que los eh, migrantes sean eh, verdaderos patriotas españoles, ¿no? Bueno, pasando a la parte de la política migratoria interior, lo primero que quería hacer es poner en cuestión algo que muchas veces hemos eh, utilizado también desde los movimientos sociales, desde perspect una perspectiva anticapitalista, que es decir, la política migratoria europea es la política de la fortaleza europea y del cierre de fronteras. Bueno, en el Estado español había un millón de migrantes en el año 2000, en 2007-2008 justo a las puertas de la crisis había más o menos 6 millones 5 millones de migrantes entraron en un estado español en 7-8 años eso me parece que no concuerda muy bien con esto de que la política migratoria es la de la fortaleza europea y la de el cierre de fronteras creo que en primer lugar tenemos que poner esto en cuestión esa metáfora nos sirve para denunciar determinadas violencias en la frontera exterior pero no es explicativa del conjunto de políticas que forman parte de la gestión de los flujos migratorios por parte de, de los estados europeos. Y como la política migratoria española no es ninguna novedad, porque también es otra de las características de nuestro tiempo, ¿no? Todo es novedoso, todo se explica desde sí mismo y no hay historia, pues creo que es importante pensar en las políticas migratorias, eh, al menos a nivel del capitalismo europeo, en el último siglo y medio, para arrojar luz al análisis de la política migratoria española aquí y ahora. Y para eso voy a, a um, comentar dos, dos ejemplos. Uno es de mediados del siglo XIX, uno de los procesos migratorios más conocidos a nivel europeo, que es la migración irlandesa en, en, esa, en esa época. Y la rescato porque además forma parte de una polémica que Marx en el capital desarrolla respecto a Malthus y a sus planteamientos sobre la demografía cuando Marx defiende que frente a una ley natural de la demografía pues hay una ley específicamente capitalista para explicar eh, los procesos demográficos y para ridiculizar a, a algunos de los aspectos de las teorías maldusianas pone el ejemplo de Irlanda y dice, en Irlanda han muerto un millón de personas de hambre y hay cientos de miles de irlandeses e irlandesas que se están yendo hacia las ciudades de la acelerada industrialización británica y hay otras muchas cientos de miles de personas que desde Irlanda están cruzando el océano eh, hacia los Estados Unidos y Marx dice en, en la isla solo quedan 3 millones y medio de irlandeses pero para el capitalismo británico todavía hay demasiada población a pesar de una despoblación de millones de personas de golpe Todavía hay demasiada población porque el plan es convertir las islas en, una, en un pasto de ovejas y cabras para alimentar a la población británica y para eso hace falta que no viva casi nadie. Y a la inversa, los cientos de miles de irlandesas y de irlandeses que llegan a las ciudades británicas son todavía demasiado pocos porque la industrialización eh, a gran escala está exigiendo la acumulación de mucha población en las ciudades industrializadas y está exigiendo construir una fuerza de trabajo barata, incluso más barata que la autóctona en este momento, que va a ser la fuerza de trabajo irlandesa que vivirá en condiciones miserables en los suburbios eh, ingleses. En las colonias, o en, en, en Norteamérica, la construcción de esta fuerza de trabajo barata y servil era más difícil, porque al contrario de que que en las ciudades británicas en las que no había otro remedio que incorporarse a relación salarial en las colonias sin embargo había mucha tierra eh, desocupada que muchos de los migrantes irlandeses acababan ocupando o comprando por un pequeño precio para constituirse en campesinos eh, independientes que no querían trabajar en las nacientes industrias y fábricas ¿no? y por eso hay colonialistas de ese momento que exigen que las leyes de la oferta y la demanda del mercado de trabajo funcionen en Gran Bretaña por sí mismas, pero que en las colonias intervenga el Estado para subir el precio de la tierra a los nuevos migrantes y que no puedan acceder a condiciones de vida autónomas e independientes frente al salario. Hay un segundo momento histórico que me apetece rescatar para hablar de esto. Podríamos hacerlo con múltiples ejemplos a lo largo de todo el siglo XX europeo, pero hay un momento especialmente significativo y creo que paralelo en cierta medida con la política migratoria española actual no me olvido de que vamos a volver eh, a hablar de hoy en día pero en el año 1945 fin de la segunda guerra mundial el ministro el primer ministro de Gaulle eh, en Francia hace un famoso discurso en el que le pide a las mujeres francesas que tengan 11 millones de hermosos bebés eh, estamos en el final de la guerra y sí. Si, Podríamos pensar que es paradójico, pero en realidad forma parte de la lógica del capital. Precisamente la guerra y la destrucción eh, ha sido la manera de salir de la crisis del carácter 29, de la crisis de la Gran Depresión de los años 30. No ha sido el New Deal, no han sido las políticas socialdemócratas, sino que ha sido la guerra mundial eh, la que ha abierto las puertas a un nuevo momento de acumulación, que va a ser los llamados 30 gloriosos, la época entre el año 45 y más o menos los principios de los años 70 en que Europa Occidental crece económicamente de una manera sostenida y con unos ritmos muy elevados. Pero en ese momento, en 1945, millones de personas han muerto en la guerra, las infraestructuras están destruidas y ante ese nuevo momento de acumulación de Gaulle y tantos políticos europeos dicen ¿y de dónde sacamos la fuerza de trabajo para poner en marcha este proceso de acumulación capitalista que vamos a abordar? ¿no? Tenemos que inventar una fuerza de trabajo y por eso les pide a las mujeres francesas que tengan 11 millones de bebés y las mujeres francesas por cierto no los van a tener porque en luchas también eh, más o menos explícitamente feministas eh, han desarrollado pues estrategias de, de control de la natalidad que las hacen que colectivamente ya no estén dispuestas a tener una larga prole de hijos para la fábrica europea. Y entonces la invención de esa fuerza de trabajo barata y servil en el año 45 y en el 50 y en el 55 y en el 60 va a ser la, los y las inmigrantes argelinos, portugueses, españoles, italianos e italianas, eh, turcas, eh, griegas que van a acudir a Europa Occidental europea a alimentar este proceso de acumulación capitalista. E incluso las mujeres, por ejemplo, argelinas, van a compensar parcialmente esta radical descenso de las tasas de natalidad de las mujeres francesas en relación con lo que planteaba de Gaulle. Bueno, usted esta creación de de repente de, de 9, 10, 11 millones de migrantes que acuden a la Europa Occidental a alimentar el proceso de, de, de, de crecimiento. Lo, lo, lo describe muy bien en un libro precioso, John Berger, eh, que se llama Un séptimo hombre, en el que habla solo de la inmigración masculina a Europa Occidental y nos presenta unas fotos de Jean mor en las que se muestra a inmigrantes turcos eh, que están en Estambul y que los médicos alemanes acuden allí a pruebas eh, médicas para decidir quiénes son los más fuertes los más resistentes para que puedan cruzar a trabajar a Alemania y esas fotos que están en el libro de John Berger mmm, muestran cómo los inmigrantes están rotulados con un número en la piel muestran cómo eh, se les mira los testículos y los dientes como si fuesen caballos y estas fotos están hechas 15 años después de Auschwitz y obviamente seleccionar médicamente a los migrantes en Estambul no es lo mismo que meterles en cámaras de gas pero la lógica de productividad de los cuerpos, de escoger qué cuerpos todavía eh, pueden seguir trabajando como sucedía en Auschwitz o cuáles deben ser eliminados, es la misma lógica de escoger los cuerpos más productivos, más resistentes, más saludables, para mirar a Alemania eh, a trabajar. Y este tipo de prácticas no son exclusivas, por supuesto, de este periodo, sino que, por ejemplo, eh, Sandra, una emigrante peruana, una inmigrante peruana me contaba cómo el Estado español y concretamente eh, los empresarios de hoteles gallegos habían acudido a su país a hacerles un montón de pruebas radiológicas, análisis de sangre, análisis de tuberculosis, además de pruebas eh, técnicas muy complejas para seleccionar a las mujeres que iban a llevarse para trabajar temporalmente en la hostelería gallega eh, durante nueve meses así mismo ha sucedido con las mujeres migrantes del este que han venido por ejemplo a las campañas portofrutícolas a las que se les hacía fotos en las manos para ver cuáles tenían las manos más apropiadas para recoger fruta o a las que se investigaba si tenían cargas familiares en su lugar de origen para asegurarse de que luego iban a volver a su, a su lugar ¿no? bien eh, en todo caso vemos entonces como los ciclos económicos obligan digamos a generar eh, momentos de los que se producen movimientos de población bastante eh, masivos y que tienen que ver con los flujos migratorios para, para inventar una fuerza de trabajo abundante. Paso a comentaros eh, el ejemplo entonces del Estado español. En el año 94, en el Estado español, había 12 millones de personas asalariadas. En el año 2007 había 20 millones. En 13 años de auge económico, es verdad que las cifras de la burbuja inmobiliaria de la burbuja bursátil son muy espectaculares pero no deja de ser también espectacular que 8 millones de personas fueron incorporadas a la relación salarial en el Estado español en un periodo tan corto como 13 años ¿y dónde se inventó esa fuerza de trabajo tan abundante y por cierto tan barata también para alimentar el crecimiento económico español? pues en la segunda mitad de los años 90 esa incorporación de 4 millones de personas se explica desde la disminución de las tasas de desempleo que estaban también por las nubes en el año 94, un 24% de paro pero el paro iba bajando de una manera muy eh, lenta la, el factor explicativo en la segunda mitad de los años 90 es el de personas que para el INEM en el año 94 permanecían inactivas eran personas inactivas para las estadísticas esas personas inactivas eran las mujeres autóctonas que desde la segunda mitad de los años 90 se incorporan aceleradamente al mercado de trabajo español y eso se produce también como un proceso ambivalente en el que tiene que ver con luchas feministas por obtener eh, autonomía eh, por obtener un, un salario que no dependiese del modelo de familia en la que el varón era el, el que llevaba la economía a casa pero también digo que es ambivalente porque obviamente las mujeres se incorporan en muchas peores condiciones que los hombres y porque además Eh, no se produce un reparto social de los cuidados por lo tanto se produce una sobreexplotación aún mayor de las mujeres en la medida en que tienen dobles y triples cargas laborales eh, y familiares en la a partir del año 2000 hasta el año 2007 hay otra incorporación de 4 millones de personas al, al, a la relación salarial y aquí la incorporación de las mujeres autóctonas sigue siendo un factor el descenso del paro sigue siendo un factor pero el factor principal ya es la aparición súbita de millones de personas migrantes eh, dispuestas a ocupar los tramos más precarios del mercado de trabajo en el sector hortofrutícola, en la construcción en el trabajo de cuidados las mujeres migrantes sustituyen parcialmente a las mujeres autóctonas que han hecho ese movimiento hacia el mercado de trabajo en, eh, y también pues, en sectores como la hostelería el turismo y demás bueno pues nuestra tesis así principal para analizar la política migratoria de carácter más represivo en el Estado, es decir, lo que vamos a tratar ahora que es la realidad racistas los centros de internamiento de extranjeros y los vuelos de deportación es que lejos de ser mecanismos que tratan de controlar los flujos migratorios que tratan de regular la demografía migrante en el Estado español lejos de ser eso, en realidad son sobre todo mecanismos ejemplarizantes para sembrar el miedo mecanismos ejemplarizantes para sembrar el miedo que han permitido que millones de personas migrantes estuviesen en el Estado pero en una peculiar, subalterna, vulnerable y precaria condición jurídica, social y económica es decir, que han sido la manera de garantizar esa mano de obra barata y servicial a través de una ley de extranjería que aparentemente no tenía nada que ver con las relaciones económicas, laborales, etc. Hay una novela de John Steinbeck llevada al cine por John Ford que se llama Las uvas de la ira la novela es estupenda y la película también es muy buena. Y en ella aparece un, un campamento de, de migrantes de autoconstrucción de, de, de chabolas en, para sobrevivir. Es, es, estoy hablando de migraciones internas. Es muy interesante esta, esta novela y esta película porque está hablando de migraciones dentro de Estados Unidos y además de, de blancos que, como Henry Fonda, son blancos, rubios y guapos. Eh, pero el caso es que... Eh, se han trasladado desde Oklahoma y desde otros estados del medio oeste americano hacia California, pensando que en California se va a encontrar el paraíso, que podríamos decir el paraíso europeo que se encuentra que se supone que se van a encontrar los migrantes aquí ahora, ¿no? Pero en California lo que se encuentran es que van, su papel va ser míseros y míseras temporeras recogiendo la fruta y que tienen que moverse en campamentos en busca de, de un jornal. Y y que, obviamente, el reclamo ha, tra ha traído a un montón de temporeras y el trabajo es muy escaso. En ese campamento, de repente, en la película llega un coche con un eh, contrafista y con un sheriff que reciben a todos los migrantes que acuden allí desesperados en busca de trabajo. Y entonces el contratista empieza a soltar un discurso diciéndoles que a 50 millas más allá hay una granja que tiene fruta madura y que hay que apurarse, desmontar el campamento y correr en su nombre a ofrecer su trabajo para recoger la fruta. Hay un, hay un migrante, un ouqui, así se les llamaba, con desprecio, que interpela al contratista y le dije «Vale, pero ¿cuánto vamos a cobrar? ¿Dónde vamos a vivir?». ¿qué pasa los días que haga mal tiempo? vamos a cobrar también bueno, le pide su carnet de contratista y el otro le dice tú eres un agitador eh, cállate el, el migrante insiste hasta que el contratista mira al sheriff y le dice, este no es el tipo que estaba el otro día en, en, el parque, en el parking del pueblo cuando desaparecieron varios coches y el sheriff se levanta y dice, efectivamente este es el ladrón de coches del otro día y lo, bueno, lo detienen, le disparan ahí sigue la novela y la película que os animo a, a ver y a, y a leer lo que planteamos entonces en nuestro análisis de la política migratoria es que eh, hay que volver a colocar al sheriff y al contratista en el mismo coche nos han presentado eh, esos elementos por separado y los tenemos que volver a, a juntar ¿cómo va? sí ¿Puedo seguir un rato más la parte administrativa de la política migratoria es la más numerosa y aparentemente la más neutral es esa parte si tuviese una para hacer un dibujo aquí detrás lo, lo haría podríamos hacer un cuadro que muestra como una persona migrante que entra sin papeles Se, se pasa como mínimo 3 años en la clandestinidad y en el caso de que se junten una serie de circunstancias puede acceder a, a, la, a, a sus primeros papeles a los 3 años tiene que demostrar que lleva 3 años aquí tiene que presentar, a ver quién puede un contrato de trabajo de un año de duración y de jornada completa y tiene que presentar que no tiene antecedentes penales ni aquí ni en su lugar de origen vamos a pensar que puede hacer eso y que obtiene el permiso de, de trabajo y de residencia inicial que le dura un año una vez que pasa ese año, tiene que volver a cruzar otra frontera de estas interiores porque tiene que volver a demostrar que, que no tiene antecedentes penales, que tiene un contrato de trabajo de un año de duración y de, y de jornada completa y que en, en el año que ha estado con la tarjeta inicial, al menos ha cotizado durante el 50% del periodo. Si le dan la tarjeta que se llama de primera renovación, tendrá dos años más de residencia. Cuando le toque volver a renovar, volverá a tener que tener un contrato, no tener antecedentes y haber cotizado de los dos últimos años al menos 12 meses para poder renovarlo y el de segunda de renovación, IDEM, para acceder a la tarjeta de larga duración. Bueno, ese recorrido hace que, en el mejor de los casos, alguien que entra sin papeles acceda a la tarjeta de larga duración pasados ocho años desde su llegada. Esto es lo que venimos a llamar la eternización del desarraigo, el garantizar el desarraigo permanente y la vulnerabilidad de las personas migrantes. Como digo, este proceso es aparentemente trámites administrativos, pero en realidad el... Eh, para que funcione bien el hecho de no tener papeles tiene que ser un verdadero problema el hecho de no tener papeles tiene que generar suficiente miedo y la suficiente eh, vulneración de derechos como para que todo el mundo intente eh, sortear este mecanismo y esté dispuesta a pagarse su propia seguridad social, a pagar miles de euros por un contrato, a firmar un contrato y luego trabajar en condiciones que nada tienen que ver con lo que dice, etcétera etcétera entonces para que la condición de no tener papeles sea verdaderamente un problema, existe una trilogía represiva que se resume en las redadas racistas, las eh, los centros de internamiento y los vuelos de deportación. Esto es como una especie de embudo. Las redadas racistas afectan a millones de personas. Hay millones de identificaciones racistas todos los años. la ha habido durante el gobierno del PSOE, las hay ahora durante el gobierno del PP, por mucho que lo hayan negado. La... Las brigadas vecinales de observación de derechos humanos han hecho varias investigaciones sobre el, el número de redadas y su carácter y efectivamente a veces se han modificado. Ahora mismo, por ejemplo, no hay redadas tan espectaculares, tan visibles. Se tienden a hacer más a través de policía secreta o se hacen también incluso yendo a buscar a la gente a sus casas utilizando los datos del padrón municipal o incluso llamándoles a la oficina de extranjería como cualquier excusa para detenerles, detenerles allí mismo. Pero en definitiva hay millones de redadas racistas de ellas o como resultado de ellas en 2013 hubo 50.000 personas digo números redondos detenidas en los calabozos de las comisarías españolas por el hecho de no tener papeles la mayor parte de ellas en Madrid Cataluña, Andalucía, Valencia Ceuta y aquí en las Inés Galears, hubo, me parece que había visto, más de 500 personas detenidas por no tener papeles, en calabozos. 514, exactamente. 514 personas detenidas por no tener papeles. La gente que va a calabozos por no tener, por no tener papeles puede quedar en libertad, generalmente con una orden de expulsión en el bolsillo, que le da a dificultar todavía más obtener algún día papeles o puede ser enviada a un centro de internamiento de extranjeros de esas 50.000 personas que pasaron por calabozos en el año 2013 9.000 acabaron en un CIE hay 7 centros de internamiento de extranjeros en el estado español en la actualidad eh, esta no es una charla exclusivamente sobre CIEs porque para hablar de CIEs necesitaríamos una charla específica pero también como decía el compañero pues son espacios eh, que se dicen no penitenciarios pero que en, en la práctica funcionan como cárceles con niveles de arbitrariedad todavía más grandes que los centros penitenciarios. A veces se dice que el, el CIE es el, el camino, digamos, para la deportación de las personas migrantes y en cierta medida es verdad, pero muchas veces también es un castigo en sí mismo. los CIE, Por los CIE pasa mucha gente que no es deportada, cumple el máximo de 60 días dentro del centro de internamiento y luego queda en libertad para volver a empezar este ciclo de clandestinidad en la que pueda acabar de nuevo metida a un CIE y amenazada de deportación pero bueno, insisto millones de redadas racistas eh, decenas de miles de personas metidas en el calabozo miles de personas metidas en el CIE y finalmente entre 10 y 15 mil personas deportadas esta cifra es mayor que la de los CIE porque no todas las personas deportadas vienen del, vienen del CIE, pueden venir también de la cárcel y ser deportadas directamente o pueden ser deportadas desde el calabozo en aprovechando las 72 horas de detención y metiéndonos en un avión sin necesidad de internarlas en un centro de, de internamiento. bueno pues todo este macabro mecanismo como veis como decías como un embudo provoca millones de actuaciones pero en el, en el extremo final provoca 10 o 15.000 deportaciones y eso nos puede parecer mucho desde el punto de vista de de las personas que son deportadas pero desde el punto de vista del Estado de la razón de Estado eh, deportar a 10.000 personas en términos cuantitativos es una basura es una mierda eh, hay, si, si, si efectivamente eso, eso fuese para limitar los flujos migratorios en el año 2013 cientos de miles de personas se fueron por su propio pie del Estado español o sea que como nos pueden justificar que haya millones de actuaciones policiales para expulsar a 10.000 por eso insistimos en que este mecanismo ...no es un mecanismo de regulación de los flujos... ...sino de generar miedo... ...en muchos casos pánico... ...incluso a muchas personas... ...que están en este proceso... ...o que como decimos... ...la política migratoria no produce tanto inmigrantes... ...expulsados y expulsadas... ...sino inmigrantes amenazados y amenazadas de expulsión. No me escaqueo de el título de la charla... Eh, ...sí que hay que hablar de qué pasa con esas 10 o 15 mil personas que efectivamente son deportadas. En septiembre del año pasado, a través de unas detenciones de chicos senegaleses en Asturias, empezamos a sospechar que estas redadas racistas que pensábamos que eran indiscriminadas, que salían los operativos policiales en busca de cualquier migrante para deportarle, tenían un carácter más sofisticado del que nos podíamos imaginar. Eh, Y esto, llegamos a esta conclusión porque descubrimos que había un vuelo de deportación el 26 de septiembre de 2013 a Senegal y que de repente aumentaban las redadas contra los senegaleses. Eso eh, provocó el inicio de una campaña de investigación y de denuncia de la campaña estatal por el Cielo de los CIE y empezamos a coordinarnos gentes de Madrid, Cataluña, Valencia, eh, Asturias, para pasarnos información de qué, qué movimientos extraños había dentro de los centros de internamiento, de las redadas... E intentar comprender mejor el mecanismo de los vuelos de deportación y así eh, llegamos a la, a la conclusión de que muchas de las regadas que se producían no eran indiscriminadas sino que eran eh, planificadas, programadas para llenar un vuelo de deportación y así empezamos a eh, comprobar que se producían pues eh, más de 100 vuelos de deportación al año exclusivamente para deportar personas en esto tengo que decir que, que hay cuatro formas de, de deportar que conozcamos una es por carretera eh, y cruzando un ferry la frontera hacia Marruecos otra es eh, barcos de deportación que, que sepamos, solo hemos detectado que se llevan a cabo hacia Argelia luego están las deportaciones en vuelos comerciales que es que meten a un solo inmigrante a una sola inmigrante en la parte de atrás de un avión acompañada de dos escoltas ...en un avión comercial... ...que lleva un pasaje... ...que normalmente no sabe que de ahí detrás... ...va una persona deportada... ...en el caso de que esto se produzca así... ...también es el, el, la forma... ...que tiene más posibilidades... ...de resistencia exitosa... ...porque muchas veces los migrantes... ...y los migrantes... Eh, ...pues... ...se resisten... ...a ser deportados de esta forma... ...gritan... ...patean, se tiran al suelo... ...normalmente reciben muchas hostias... Eh, y a veces consiguen que el pasaje también se dé cuenta de que van a ser deportadas y consiguen que alguna gente se solidarice y diga simplemente pues, que no se sienta en su lugar o que no se pone el cinturón de seguridad hasta que esta persona sea sacada del avión como los aviones la máxima autoridad se supone que es el piloto ha habido varios casos y en el librito que hemos publicado ponemos 5 ejemplos de resistencia exitosa a la deportación en vuelos comerciales eh, así que también pues forma parte de esta campaña poner la alerta sobre esto no sobre estar pendientes de la gente que viaja en avión de la posibilidad de que haya deportaciones está la situación paradójica de que es el, la forma con más posibilidades de evitar la deportación y también la forma en la que más la, la fórmula con la que más violencia se aplica por parte de la policía precisamente por esto porque como hay una posibilidad de éxito eh, los golpes las camisas de fuerza las mordazas las bolas de plástico en la boca para que no se pueda gritar eh, y las diferentes formas de tortura que llevan a cabo los escoltas han provocado por pues, la muerte, por ejemplo, de Samuji Ayipitanji, un chico nigeriano muerto por asfixia en el año 2007 cuando se le llevaba un vuelo de deportación a Nigeria hubo un vuelo, hubo un juicio posterior en el que se condenó a los dos policías a 600 euros de multa por la muerte de Samuji diciendo el autojudicial que la muerte no se produjo por la mordaza sino por una concatenación de causas en... Eh, pues muy imaginativas y muy macabras para llegar a esta sentencia eh, a nivel europeo hay toda una cadena de muertes en vuelos de deportación en otros, en, en, esta, en este caso en la, la compañía Iberia pero también en British Airways, en Lufthansa y en otras muchas eh, compañías y normalmente estas muertes suelen ser por asfixia y suelen ser en los vuelos de deportación de carácter comercial y luego están los dispositivos especiales, los vuelos especiales, es decir, los vuelos que solamente se fletan para deportar migrantes. Estos vuelos han sido 148 en el año 2013. Ciento y pico eh, hacia Marruecos, pequeños, vamos a decir, pequeños vuelos que que van a Melilla o que aterrizan en Jerez de la Frontera y luego se, se les llevan ferry a la frontera de Ceuta. Y estos vuelos los hace una compañía que es Swift Air. ...es la misma compañía del avión que se, cayó, que, se, que, que se cayó en Mali... ...hace unos meses... ...esta compañía que trabaja no con clientes particulares... ...sino con empresas y corporaciones... ...tiene clientes como el Rally Dakar... ...como la ONU llevando... ...misiones humanitarias a Sudán del Sur... ...y deportando inmigrantes a Marruecos... ...en estos vuelos de pequeño tamaño... ...que pueden aterrizar en el aeropuerto de Melilla... ...y los grandes vuelos... ...los grandes vuelos organizados bien por Frontex... ...o bien por el propio Estado Español... ...los lleva a cabo en un contrato monopolístico Aire Europa... Desde, ...desde marzo de 2013 hasta marzo de 2015. ¿Qué podemos decir de estos vuelos de deportación? Voy a deciros cuatro cosas... ...para que luego, como sé que estoy hablando mucho... ...luego si queréis que profundicemos en los detalles de esta, de esta historia... ...pues lo hacemos en, en el diálogo. Pero sí que quería señalar, por un lado, el nivel de violencia legalizado en estos vuelos de deportación después de la muerte de Samuye Pitañi se aprobó un protocolo para repatriación que supuestamente estaba eh, aprobado para garantizar los derechos humanos de las personas deportadas y en realidad es una lista de instrumentos represivos legalizados que permiten hacer casi cualquier cosa a los escoltas y que de hecho les, el propio protocolo les tiene que recordar un par de veces que no deben atentar contra las constantes vitales de los detenidos hemos hecho algo creo que bastante interesante a nivel de, de denuncia política de esto, que ha sido el pedir el teléfono a la gente migrante que va a ser deportada en los CIE su teléfono en, de la familia, en su lugar de origen y hacer llamadas internacionales dos o tres días después de los vuelos yo por ejemplo he podido hablar con gente en Colombia en Marruecos, en Senegal en Nigeria eh, pocos días después de que habían sido deportadas y entonces lo que hacían era contarnos, hacernos la crónica de cómo había sido el vuelo de deportación y generalmente pues nos cuentan que ...se les lleva... Eh, al, ...a una sala de espera restringida... ...en el aeropuerto de Barajas... Eh, ...se les... Eh, ...normalmente se les lleva esposados o... ...enlazados... Eh, ...se nos cuenta también que... ...hay gente que se resiste... ...normalmente se tiran al suelo... ...justo antes de llegar al avión... ...y reciben verdaderas palizas... ...desnudos integrales dentro del aeropuerto... ...en los cacheos... Eh, ...y hay un... ...como dice el protocolo, no está, no está permitido... ...la, la sedación las personas deportadas salvo que el médico la autorice y efectivamente hay un médico que va en el vuelo de deportación por si es necesario autorizar eh, inyecciones eh, sedantes eh, a las personas que son deportadas. La proporción de escoltas eh, migrantes es más o menos la siguiente en diciembre de 2013 hubo un vuelo a Colombia y Ecuador con 91 personas deportadas y 145 escoltas más o menos 2 a 1 suele ser la, la proporción y Como os digo, el nivel de violencia es generalizado. El otro elemento importante o a destacar de los vuelos de deportación es el grado de planificación y de buro burocratización que exige montar estos vuelos. Eh, en el librito de Paremos los vuelos y en las charlas insistimos en un paralelismo que quiero matizar con eh, el papel de Eichmann en la planificación de los trenes de deportación por ejemplo, de los judíos austríacos en los en finales de los años 30 el, lo, lo planteamos no en el, no con la voluntad de afirmar que los vuelos de deportación son nazis sino precisamente hacer el, el, el, el, digamos, el desarrollo contrario que es plantear hasta qué punto la m, planificación durogratizada de, de, de la barbarie de la, otro, de la atrocidad no es eh, algo exclusivo de la época de los años 30 y 40 eh, de Europa Occidental, sino que está plenamente instalada en el código genético de los estados capitalistas europeos a día de hoy, y digo esto porque sobre todo hacemos el paralelismo con la complejidad de acciones que hay que desarrollar para montar un vuelo de deportación y la cantidad de gente que está implicada y que quizás está implicada en un pequeño tramo de este proceso y que no ve el conjunto, pero sí que hay algunas personas que están planificando el conjunto están como Eichmann ...planificando los cientos de miles de eh, personas que van a deportar forzadamente de un lugar a otro. Esta planificación la lleva a cabo Frontex y la lleva a cabo la Oficina Central de Extranjería y Fronteras en Madrid. Y para enumeraros algunas de estas acciones son... ...llegar a acuerdos con los países de destino que son cómplices de los vuelos de deportación... ...que tienen que aceptar a través de acuerdos de repatriación que esos aviones vayan a aterrizar en su lugar... De hecho, por ejemplo, en Senegal, uno de los países más colaboracionistas, cuando llega el avión, la policía española les da unos miserables 50 euros a los migrantes para que salgan del avión, y abajo hay una línea de policías senegaleses esperándoles para identificarles y darles otra eh, migaja de 15 euros de 10.000 francos CFA de parte del gobierno senegalés que les ha, que ha permitido la deportación y que, por cierto, a través de su embajada eh, documenta y da una especie de salvoconductos a los migrantes ...a los que las policías no les encuentran el pasaporte... ...para que efectivamente les puedan deportar igual. Bueno, acuerdos de deportación con los países de destino. Acuerdos para cruzar el espacio aéreo por los países de tránsito. Una zona especial, la zona de La Muñoza, en Barajas... ...para que los vuelos eh, despeguen sin que haya miradas indiscretas. Una zona de sala de espera, en Barajas también y en el Prat... ...para eh, acumular allí a los migrantes que van llegando desde diferentes lugares escoltas policiales desde los diferentes pies del estado para que el día x a la hora eh, concreta esas personas esa carga humana sea llevada al aeropuerto para ser trasladada y sobre todo sobre todo lo que hace falta es cazar a la carga humana que va a ir en el avión y por supuesto organizar una escolta de científico personas como os decía antes que va a viajar 12 horas por ejemplo a, a colombia y 12 horas de vuelta eh, en una deportación de estas características bueno, lo último la parte del contrato de Aero Europa hasta ahora las deportaciones las llevaban a cabo empresas que llegaban a acuerdos con el gobierno de forma puntual repartían los, los vuelos entre unos y otros desde 2013 el monopolio es de Aero Europa una empresa que tiene su sede en Mallorca y que por lo que bien en los periódicos patrocina también el equipo de baloncesto de la isla y cuyo dueño es Juan José Hidalgo, que es un empresario de Salamanca, que da casi, no sé no sé si es un chiste macabro, pero el, montó su emporio del turismo comprándose una furgoneta Mercedes para trasladar eh, a los españoles que emigraban a Suiza en los años 60 y 70 y montó una empresa de transporte eh, para traer y llevar a Suiza a migrantes de la zona de Salamanca y otras zonas del Estado Español. Allí empezó su recorrido empresarial que la llevó a crear Alcon Viajes y Viajes Ecuador y posteriormente Aero Europa. Y finalmente fundó un grupo, un conglomerado empresarial que se llama Globalia, que, que del que forman parte un, un montón de empresas. Firmó con el gobierno español este contrato de 24 millones de euros junto con Swift Air para monopolizar los vuelos de deportación. ...y firmó unos pocos meses después otro contrato de 30 millones de euros... ...con el Ministerio de Defensa para trasladar material militar... ...y tropas españolas en los vuelos de Aire Europa. Un contrato en febrero, otro contrato en junio. En marzo, Abel Matutes, exministro de Aznar... ...compra el 5% de las acciones del Grupo Globalia. Creo que conocéis bastante bien a Abel Matutes también por estas tierras. En, en definitiva, lo que ha hecho esta, esta empresa en realidad es cerrar el círculo del lucro de la movilidad porque en otros textos hablábamos de cómo el turista y el inmigrante son como las, las figuras opuestas que nos permiten entender mejor cómo funciona la movilidad en el capitalismo ¿no? el turista camina por todo el planeta derribando fronteras a su paso todo lo que se encuentra está organizado a su servicio en las comunidades de, de destino del turista las, eh, se han tenido que organizar sus recursos para dar servicios a los turistas que vienen arrasando con todo en términos económicos sociales e incluso antropológicos como dice Santiago Albarrico en su artículo os recomiendo mucho Turismo la mirada caníbal que está por internet que está también en su libro Capitalismo y nihilismo pues el turista se hace la foto delante de la pirámide de Keops y esa foto es yo delante de la pirámide de Keops y los turistas viajan por todo el planeta sin haber salido de casa porque lo que hacen es ver las fotografías que previamente hicieron Eh, habían visto en el sofá o en la tele antes de salir de, de viaje ¿no? bueno, pues esos millones y millones cientos de millones de turistas son el polo opuesto a la migración forzada que se da en, en el capitalismo de gente que tiene que huir de, su, huir de su lugar de origen porque efectivamente como decía antes no se trata solo de llenar territorios sino también de vaciar otros como se vaciaba Irlanda en aquella época no vaciar territorios para que determinados negocios por ejemplo de la de la energía Eh, puedan llevarse a cabo en Colombia o en el delta del Níger por poner un ejemplo pues eh, estas empresas como Area Europa y en general Grupo Globalia digo que cierran el trículo del lucro de la movilidad porque se han lucrado han ganado millones y millones de euros a través del transporte de millones de turistas a través de la utilización por ejemplo de las rutas tradicionales del turismo sexual a través de un modelo devastador eh, que hace que también planteemos a veces provocadoramente que no estamos a favor de la libre movilidad de las personas, no estamos a favor de que 10 millones de personas visiten Canarias todos los años y tampoco estas islas eh, destruyendo los ecosistemas y las desarticulando las sociedades autóctonas eh, y que realmente eh, la, la libre movilidad digamos, en, tiene su, su exuberancia en el modelo turístico y su restricción en el modelo eh, migratorio Bueno, en definitiva, eh, lo que ha hecho a Europa pues es lucrarse de este, de este modelo y era recoger las migajas también de la deportación forzada, ganando millones de euros a través de estas torturantes mecanismos de deportación. Por eso termino la charla pidiéndo o planteándonos que si os si, os, si, os, si la, lo que nos hemos planteado ha sido suficientemente sugerente como para eh, sumaros a la campaña eh, contra a y el Grupo Globalia nos parece desde los diferentes nodos del territorio del Estado español que hemos estado llevando a cabo la campaña, que sería interesante que justo donde es la sede de la empresa se pudiesen hacer cosas, las que hemos hecho hasta ahora, también lo dejo más en detalle para el debate, pues han sido pues acciones dentro de los aeropuertos contra las oficinas de Aero Europa, logrando que se cerrase la oficina por un, un tiempo o también en ciudades donde no hay aer, aeropuerto o donde esté difícil acceso, pues haciendo acciones en las propias eh, agencias de viajes que sí que hay en todo el territorio del Estado pues cada una desarrollando sus propios métodos y aquí lo dejo, gracias